En el cuadrilátero y ahora sí se para y ambas boxeadoras están nuevamente en combate. Alejandro Oliveras la baja, la, la boxeadora colombiana Paulina Cardona. Oliveras que intenta con el 1-2 pero no llega, hace cintura, visteo, trata de meterse en la corta distancia. Ahora sí trabaja bien hacia la zona. Baja Alejandro Oliveras, que no se guarda nada, quiere terminar rápido con el combate. Pero la colombiana está tranquila, está trabajando en, en la larga distancia, tra tra trabajando de contra. Pero Alejandro Oliveras quiere terminar rápidamente con el combate. Ahora sí, erra un golpe anguloso、eh, ascendente de mano izquierda Olivera. Ahora sí, está trabajando bien con los golpes al cuerpo. Alejandra, la locomotora Oliveras, está muy bien, como siempre, preparada física y aeróbicamente. Estamos en el segundo asalto. Estamos transmitiendo en la 88.9 Radio Gran Rosario con los comentarios de Luis p a r a c e l o y los r e t a t o s de d a n i e l Castillo. Ahora sí termina el segundo asalto. Le voy a pedir en análisis, en comentario, a un hombre del boxeo, Luis Alberto p o r t a c e l i Muy bien, estamos en esta pelea que tiene que ver con la faja pluma de la Organización Mundial de Boxeo entre Alejandra Olivera de Chipú y Argentina y Paulina Cardona de Colombia.、Eh, en esta segunda vuelta, para mí, favorable a Olivera. A buscar la pelea, trabajó sobre la zona baja y sacó, marcó de esa distancia mínima, pero u s t a n c o t a m b i n para llevarse la vuelta. Ojo, la colombiana es negada vocísticamente hablando, se traslada bastante bien, pero no le alcanza para superar a quien en estos momentos tira y metió un par de manos realmente interesantes. Obviamente tiene que Olivera serenarse para encontrar la medida, porque si no, de esta manera va a ser más lo que se complica que o t r a c o s a、eh, El árbitro de este combate es. Experimentado, en... estamos en el Forte América, 88-9, ¡Oh! dando... ¡Oh! el... el tercero de la carreración de la mesa, el último del p a r t e l día. el tercero de la u a r i á r e r o Luis. Señor Roberto t e l a Muy bien, comienza el tercero salto. Ahora sigue、sí, Saludera que intenta l l e v a r por delante a la a g u l l a d o r a Cardona, Paulina Cardona, que trata de trabajar. En... En la corta, en la larga, no, no, no se quiere prender. Alejandro Olivera se quiere prender en la corta distancia. Ahora la colombiana que se agarra para no darle distancia a la b o c e a d o r a Jujeña, radicada en la provincia de Santa Fe, a las órdenes del de profesor. r Ahora a sí, Alejandro Olivera se hace un v i s t a z o sitio, se mete en la corta. Trabaja bien con un ascendente de mano izquierda sobre la c i e n de la colombiana, a la colombiana con de mano derecha. Trabaja abajo, ascendente de mano izquierda. Ha sentido el golpe Paulina Cardona. Ahora sí, nuevamente Alejandro Olivera. Que ba r r a u n g o l r e r o de m a n o d e r e c h a La está midiendo nuevamente ascendente de mano derecha amarrado por Oliveras, que está un poquito atada, un poquito nerviosa. Pero ahora sí, Oliveras toma distancia, la deja que venga un poco a la colombiana, que estaba trabajando de contra. Entonces, al percibir eso, Oliveras la trata de dejar que venga un poco, porque en la contra estaba trabajando bien la colombiana. Con algunos ascendentes de mano derecha, ahora en este momento no hay golpes, se traslada a la boxeadora colombiana, Alejandro Oliveras, que intenta una mano ascendente hacia la zona del plexo solar. Ahora sí, terrible, dos, tres golpes de Alejandro Oliveras, todo para Oliveras en este momento. Busca Oliveras la pelea,、eh, no se quiere guardar nada. Trabaja abajo y arriba. Se, se toman nuevamente. Y está Oliveras que intenta nuevamente meter una mano izquierda. Ahora sí trabaja, combina con una mano ascendente al p r e c o solar. Le combina hacia los 100.、Eh, izquierda de mano es terrible. La mano derecha de Olivera. Terrible la mano derecha de Olivera. La puso al golpe. Se viene, se viene. La tiene Olivera. Toma por Olivera. La tiene terrible. Derecha, izquierda. Un, dos, tres, cuatro golpes. Trabaja abajo. El golpe bajo. El golpe bajo. El golpe bajo. No lo advierte Estela, no le llama la atención Estela. Nuevamente con la derecha, está para terminar la pelea. recupera Paulina Cardona, la colombiana. Dura, ascendente, terrible, izquierda, ascendente, de mano derecha de Oliveras. Ahora sí, nuevamente está para Oliveras que e s trata á de trabajar abajo. Termina con la vuelta. Luis Partace, y t u t a r j e t a y t u comentarios. 10 para Oliveras, 9 para Cardona. La mejor vuelta de Oliveras indudablemente es、eh, potente, la j g e n i a Sentido le saca la gran ventaja a la colombiana, no desde lo b o c l í t i c o Olivera, si hay algo que tiene malo es que no se suelta, no armoniza, no es una v e l o c i d a plástica, es desprolija, pero obviamente cuando conecta y el rival la siente, indudablemente lleva las de ganar. Después de ver lo que vimos con la bonita Bermúdez, ahora a ver a Olivera, nos damos cuenta dónde está la técnica, dónde está la esgrima, dónde está el barrio b o c l í t i c o Y dónde está aquello que tiene que ver nada más que con el e m p u j p o y con la potencia, que es en este caso Olivera. Es indudable que no vamos a ver una pelea que sea un techado de virtudes. Así es todo. Está ganando, me parece que no hay equivalencia. Y vamos a ver qué es lo que sucede. Estamos、eh, transmitiendo en vivo en la 88.9、no, Radio Gran Rosario. Esto es Boxeo Planeta. Cuarto asalto. Ahí sale nuevamente Alejandro Oliveras a tratar de terminar rápido con el combate. La colombiana no se guarda nada. Intenta nuevamente plantarse de contra la, la colombiana que ahora sí tira un boleado de mano derecha que llega al m o n t ó n de, de Oliveras que trata de hacer ascendente mano derecha. Ahora nuevamente cintura, visteo para Alejandro Oliveras l a rinconas o b r e el rincón de la boxeadora colombiana. Hay un golpe abajo que ahora sí al fin se estela. Eh, ya había habido algún otro golpe en el round anterior y ahora nuevamente sí, ahora sí, ascendentes de mano derecha e izquierda de Olivera. Ahora nuevamente están agarradas ambas boxeadoras. ¡Terrible coro de mano derecha de Olivera! La siente, la siente la colombiana, pero nuevamente trabaja de contra、eh, Paulina Cardona que no se quiere guardar nada. Ahora sí está empezando a trabajar. Con la mano izquierda Cardona, que le ha dado fruto en algunos、eh, segundos de este cuarto episodio, ha llegado por esa mano, ahora sí, ascendente de mano derecha de la boxeadora colombiana. En este momento e se t á n s para Estela porque estaban tomadas en el rincón neutral que da justamente a la calle entre b a l c a r c e y Urquiza. Nuevamente ambas boxeadoras están tirando golpes. Pero no llegan con contundencia. Es Alejandro Olivera que está tratando de trabajar hacia la zona blanda, hacia la zona hepática de la boxeadora colombiana. Quien se cubre bien y está trabajando en la corta es lo que ahora, hasta ahora, le ha dado resultado a la boxeadora colombiana. Es Alejandro Olivera que está llevando el combate hacia adelante. Es un 1-2 clarito. Nuevamente trata de meterse en la corta distancia, ascendente de mano derecha. La colombiana. Se cayó la colombiana. Viene al rincón Gonzalo Alejandro Olivera. Va por la cuenta. 3, 4, 5. 6, 7, 8, le da el pase, le da el pase Estela, nuevamente pelea. Ahora sí se va a buscar la Olivera para terminar rápidamente con el combate. Ascendente, mano v e r e a u n d o s tres, cuatro golpes! Se viene, se viene el l o c a o u se viene el l o c a o u La paró, la paró, la paró. La p a r e c e él, la p a r c e l a l o c k u t é c n i c o técnico, técnico cuatro, técnico cuatro. Del Deportivo América, técnico cuatro. Para Alejandra, la locomotora Olivera, Luis Paconelli. La pelea no tenía equivalente, se d o n e e s c u c h ó e n la vuelta anterior. Es realmente potente la sugenia, aeróbicamente, está bien preparada e indudablemente sus golpes son de poder. No tiene bagaje técnico, es cierto, no tiene bagaje técnico, no t i e n e el recorrido perfecto sus golpes, también es cierto. Lo que queda claro es que cuando el oponente s e tiene enfrente, en este caso Paulina Cardona, no puede bancarse la potencia de Olivera, sucumbe, como en este caso le pasó a Paulina Cardona, que suma su derrota número 13 en su palmarés y 28 triunfos ahora para Olivera, s baja pluma Organización Mundial d e Boxeo, que duró muy poco, prácticamente no hubo oposición de parte、Lo、de l i v e r a Lo habíamos、Rusia. dicho, Luis, en la división 120 de Boxeo Planeta、eh, y dudábamos un poquito de la rivalidad、eh, que le iban a dar a Alejandra l o c o m o l a t o r a o l i Vera. Pedro Dáquila decía: no, cuidado, que es una boxeadora que ha peleado con muchas campeonas del mundo.、Sí. Claro, ha perdido por título del mundo siempre.、Sí. En este desenlace、eh, terminó ganando Alejandro Olivera por Rocado Técnico en cuatro.、Eh, se notó mucha su c o n c i e n c a física y aeróbica, por sobre todas las cosas, Luis, porque técnicamente sabemos que、eh, Olivera por ahí, bueno. Eh, le falta mejorar en algunos aspectos técnicos, pero es lo que ha dado siempre Olivera y lo que le ha dado resultado en las tres c a m p e o n a del mundo aquí en la República Argentina. Estamos escuchando el fallo de la pelea.、Eh. Alexandra Marina Olivera, ganadora por n o s o t r o t é c n i c o estamos viendo en el rincón de la colombiana que、eh, ha colaborado Charlie Ananis,、eh, Luis. Eh, un hombre que habitualmente siempre se presta para colaborar con, con los boxeadores que vienen del exterior.、Eh, vemos cómo la está coronando eh, Molina, ¿Eh? el vicepresidente o sea, del OMB Latino. ¿eh? Así que sí, le、no. ha entregado las a j a s que ha retenido Alejandra Olivera. s、eh, En una pelea, Luis a de Aristas. Que iba a terminar rápido el combate. Se veía que la, la pelea era para que se terminara rápido. Vemos ahí a, a toda la hinchada, De la locomotora Olivera, s que, que ha venido a apoyar desde Santa Fe. Sabemos que la boxeadora está radicada、sí. ahí a, en Santa Fe. Está trabajando con Serra. Serra, el hombre que lo hizo, A Marcos René, el chino, el chino Maidana, el chino, ¿eh? para, para tener、eh, un bosquejo de quién es Alfredo Serra. Bien, el、eh. profe Alfredo Serra. Vemos Entra, ahí, entras, ha subido mucho público. Entras,、eh, dígame, compañero. Mientras todo eso sucede, como nosotros entramos en la narración de la pelea de fondo, le recordamos al oyente que en la categoría Superpluma, Victoria、eh, j u s t o、eh, eh, obtuvo un buen triunfo, un claro triunfo sobre Pablo. r a l e s u f r i d el combate. Sufrido en la primera vuelta, pero lo fue remontando. Ganó con claridad la Leona Victoria, Noelia j u s t o e s o fue el Super Pluma, frente a Paula Morales. Vimos una exposición realmente interesantísima del equipo de Daniela Romina, la Bonita Bermúdez, frente a Raín Salles, una exposición realmente importantísima, llena de técnica. Y también vimos un combate d n d hubo un fallo bastante, bastante alterado en lo que tiene que ver con la pelea de Cuba y a r i s t ó t e l e Le dieron ganada la pelea a Silva. Un fallo pero, muy polémico, Luis. Un fallo muy, muy polémico. ¿Te gustó Vanessa Taborda ganando por puntos a la Chica Fría también? Ahora le vamos a pedir a Alfredo. Alfredo. Alfredo. Alfredo. Para Boxeo Planeta, Alfredo Serra. Sí,、Yo、soy Guillermo Alfredo. <ríe> No, una pelea muy linda, fuimos trabajando de menos a más, salió muy nerviosa, pero bueno, el resultado es esperado, resultado perfecto: cinco peleas, cinco nocaos en este año, y creo que es lo que me gusta a mí, que no existan、eh, tarjetas, ¿no? Que, bueno, ¿qué, ¿Qué, lo, ¿qué, es, lo real, que, ¿qué es lo que viene, Guillermo? Mirá, eso lo maneja Ovaldo Rivero,、eh, posiblemente de alguna pelea después del mes de febrero o enero, fin de enero. Pero bueno, estamos intentando que ir a pelear afuera. Queremos pelear en Alemania, con Melsen, y bueno,、eh, estamos dispuestos a pelear con cualquiera que nos pongan adelante. No hay problema. Muy bien, Guillermo Serra ha sido clarito. Felicitaciones. Gracias,、eh, Guillermo Alfredo Serra, el hombre que está en el rincón de Alejandro Olivera. Vamos a tratar de tener a la boxeadora Alejandro Olivera para los micrófonos de boxeo planeta. Vamos a hacer un pequeño paréntesis. Nos vamos al estudio central e s con Melody. Para ver si está todo en orden, e n s t i o s central es medio y adelante. En Recapados de Neumáticos, los mejores FAS SRL. Presidente Perón, 7385. FAS SRL. Teléfono 525-3502. FAS SRL, tu mejor opción. ¿Necesitas un seguro? Marcelo Vidrera, productor de seguros exclusivo de Grupo Asegurador La Segunda.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 e l o d i Buenas noches, bienvenido a c o m p e o Planeta Alejandro Olivera.、Eh, una pelea que la q u e s i e m p r e terminar rápido,、eh, aguantó bastante la colombiana, pero la pudiste sacar. Sí, la verdad que sí. Este, una chica que. Eh, nunca había caído, si bien perdió p o r un o c a b o varias veces, pero nunca había caído al piso, siempre este, abandonado, se quedaba quieta. Y bueno,、eh, bastante dura, muy buen nivel en Colombia desde los 8 de de años que están bosteando.、No. Realmente es un mérito ganarle a ellos, ¿no? Y nacen y ya les ponen los guantes. ¿no? Eh, así que bueno, estoy muy contenta de haber hecho esta defensa en Rosario para todos ustedes. Una ciudad tan hermosa, tan maravillosa, tan linda, que hay que valorarla. A quien hay que valorar es a quien sube con la profesionalidad que lo hiciste vos. Le pusiste el gimnasio encima y le tiraste todo lo que tenían. Y me dijo Guillermo Serra que ahora se vi en e Alemania, Olivera. Sí, esperemos que sí, tendría que haber peleado esta noche en Alemania y bueno, a último momento se cayó esa pelea. Y bueno, yo entreno todo el año, estoy preparada, quiero pelear, necesito pelear. Vimos que Anaízares quería trabajar en la contra, que era lo que mínimamente le estaba dando resultado s en los primeros saltos, pero vos querías meterte en la corta. Este, este, este lugar es donde más segura te metes, en la corte es donde más te sentís. ¿Vos u e ahora? A mí me gusta la pelea, que vamos a andar especulando,、sí. mirando, mirando si es linda, si es feo, si vos e s t á bien. Yo subo a pelear y le a p i ñ a lo, lo que yo quiero,、eh, es lo que la gente quiere ver y es lo que y o quiero hacer.、Seguro. Cuando estamos finalizando el año, vos terminás de la mejor manera, que es ganando y de manera contundente, ¿no? Como decía Guillermo. ¿Es un momento de agradecerle a todos aquellos que te han ayudado desde un inicio en esta carrera? Quiero agradecer, bueno, tengo mucha, mucha gente que me palanquea, que me ayuda.、Eh, qué sé yo, Lo tengo acá, acá acá en la bata. Agradecer a UPCN, agradecer al intendente de, de Santa Fe, al intendente de Río Cuarto, al gobernador que me prometió una casa de barrio. Y estoy esperando, por favor, porque, que, se cumpla. que se cumpla, sí, porque no tengo donde vivir todavía. Y bueno,、eh, acá el show, el espectáculo es para toda la gente que vino a verme, para toda la gente que le gusta el boxeo. Yo les agradezco a todos ustedes de corazón. Cumpliste con, con Guillermo Serra, que él quería que gane s por la vida rápida y, y se te d i o Alejandra. Sí, Serra es una persona que es, es un ganador. Y bueno, le gusta ganar así. Y bueno,、eh, por suerte tuvimos la suerte de ganar así. Yo te vuelvo a agradecer la profesionalidad, el hecho de e n t r e g a r t e La gente lo rubricó con un aplauso. No acojes nunca. En Alemania te tiene que ir bien. Y yo soy una persona agradecida. Y le pedimos al gobernador que cumpla. Que cumpla porque vos te lo mereces. Que tenga s la posibilidad de tener tu vivienda. Y siempre, pero siempre vas a tener la respuesta que tienen todos aquellos que en el boxeo hacen las cosas como corresponde. El boxeo es una salida en la vida. Hay que entenderlo de una vez por todas. Y vos sos un ejemplo entre toda la privada que muchas veces quiere intentarlo. Muchos hay para copiar. Por ahí la bonita Bermúdez, cogiémosle a la bonita, c o g i é m o s también a la p i b a Justo, pero también a Alejandra Marina Olivera. Es muy s e n i l l o Muchísimas gracias. gracias, la verdad que estoy muy contenta, muy agradecida. Quiero decirle a toda la gente de Rosario que Rosario es una ciudad muy rica, que bueno, que si me quieren apoyar, y o necesito sponsor, necesito apoyo. El boxeo es la única disciplina que te saca de la villa, que te saca de la calle, que te saca de la droga, del alcohol, de la miseria. Y de, y de vivir en una villa y no tener para comer, puedes llegar a tener tu auto a cero kilómetros y tu casa,、bien. con los puños y con mucho sacrificio, con una vida sana. Entonces yo le pido que me ayude la gente, los comercios, la ropa, el agua mineral. Yo tengo un físico que puede h a c e buena propaganda a cualquiera. Así que por favor, yo estoy en Santa Fe, en、Muy、el Hotel、bien. Meridien. Necesito s f u e r o necesito apoyo. Alejandra,、bien. ¿te gustaría defender el título del mundo? En tu Jujuy natal, en el Carmen, alguna vez, que te vea esa posibilidad para t、sí, u su gentes. í por supuesto, pero es una vergüenza que sea Jujuy, que haya nacido e n Jujuy y todavía no haya hecho una defensa allá. El gobernador, la Secretaría de Deportes, me están dando una mano, pero, pero yo tengo que defender el título allá. ¿Cómo bueno, que no?、Sí. Bueno, en esta tarjetita está Boxeo Planeta. ¿Ese es un b l o g donde vos te metés? Se puede leer en todos los idiomas, amigos y por haber, menos esperando. Lo、bueno. más grande que hay, Boxeo Planeta. Y está, y está grabado todos los programas que nosotros hacemos. Cuando te metas v a a e s t a r tu foto, tu figura, y vamos a hacer una notita diciendo que sos una boxeadora, un ser humano extraordinario que s e merece lo mejor.、Muchísimas、Muchas gracias. Saludos a mi familia, a mis hijos que están acá, a mis hermanos. Bueno, a Guillermo Serra, mi entrenador, a Alberto del Hotel m e r i d i e n y bueno, a, a, a Rodolfo Rivero también. A toda la gente.、Gracias. Bueno, de Cujín del Planeta ha sido, tenés, ¿eh? ha sido Alejandra Olivera, una campeonísima, y que quiere defender el j u j u y eso es muy importante. p e r o antes que... va a ir a Alemania a ganar.、Seguro. No vale que sí, le vamos a romper bueno, la cabeza.、No. <risa> vamos con la casita, <risa> con ¿eh? una auténtica、eh, Alejandra Olivera. ¿eh? Gracias、bueno. por todo, gracias a ustedes. Gracias a ustedes, la gente nos conoce, sabe cómo somos, sabe cómo pensamos, cómo sentimos. No ven solamente una máquina de t i r a d trompada de arriba, somos seres humanos que sienten, que piensan y que sufren también. Gracias a ustedes por el gran apoyo que nos dan a todos los boxeadores y las boxeadoras. Gracias. Bueno, ha sido, gracias,、eh, Alejandra Olivera, s、eh, una auténtica Olivera s que realmente ha pasado por los micrófonos de Boxeo Planeta, Luis. Son los gustos que nos hemos dado en este 2012. Nos estamos decidiendo en cuanto a las transmisiones. Hemos ido a donde pudimos. Hemos estado en la catedral, en el Palacio de los Deportes, aquí en Corrientes y González, en Luna Park. Hemos estado esta noche en d s p o r t i v o América, como en otras oportunidades. Le agradecemos muchísimo a la 88-9 Radio Gran Rosario, Santa Fe, Argentina, la persona de Rubén s a u r o que hace todo lo posible para que tengamos esta posibilidad. Y por supuesto, nosotros estamos a favor de gente que con honestidad e idoneidad vaya adelante en la vida, como es el caso de Alejandra m a r i n Olivera. Y como muy bien decía Damián c a s t i l l o nuestro narrador, relator. Que hace 25 años q u e hace la práctica del boxeo. Ojalá Juscucha acuerde un día de Alejandra Marina Olivera para que ella defienda su título allí en su terruño. Hoy por hoy la c o b i j a es Santa Fe, capital. Y esta noche ella dijo que estuvo muy feliz en Rosario, donde le ganó a Paulina Cardona, n o c a u n t é c n i c o 4, de manera contundente porque ya se veía venir desde el primer m i n u t o de m e l e a Sí, Luis, es lo que siempre pedimos con Boxeo Planeta ¿eh? y muy bien le agradecemos a A Alejandro Olivera, ...con u e la p r e d i s p o s i ó n con nuestro programa、eh, le da valor a este que ya somos Luis,、eh, que nos estamos transmitiendo, nos movemos a fuerza de pulmón,、eh, estamos apoyando l a c t i i l a n o s Gusta, lo hacemos por pasión.、Eh, Esto se está empezando a tratar,、eh, es bueno que se valore、eh, una producción p a r o la de Voció Planeta,、eh, por supuesto a p o y a d o por la 889 Radio Gran Rosario,、eh, y bueno. Esto ver,、sí. ha sido una transmisión exclusiva para Boxeo Planeta ver,、eh, desde Sportivo América. A, a partir、ver. del día de mañana van a tener la posibilidad de escuchar al, al,、eh, grabado. Al punto que nos pueda dar la posibilidad, porque anda Rivero. Por anda Ubaldo, Ubaldo Rivero.、Eh, vamos a tratar de, de sacarlo a u b a l d o a Ubaldo Rivero. Estamos en la 38.9, Radio Gran Rosario. Estamos con un, un hombre que ha bueno, forjado m u c h、eh, s m o s campeones del mundo, ha t r o t a d o por todo el mundo con diferentes boxeadores. Hoy por hoy está aquí en la ciudad de Rosario ha traído muy buen espectáculo. Y, a, y nada menos a Alejandra Olivera, s que la hemos visto ganar de manera contundente. ¿Cómo te va Osvaldo Rivero? Bienvenido a Boxeo Planeta, un gusto que, que estés compartiendo con nosotros esta transmisión.、Pues, muchas gracias. Y bueno, gracias a ustedes por estar acá y a todos los que te están escuchando del otro lado de la radio. Para los que amamos el boxeo, Osvaldo, siempre se dice el palmarés del futbolista. Su palmarés es riquísimo. La cantidad de campeones del mundo que han estado bajo su tijera son muchos. Y eso tiene que ver con la profesionalidad. Quien nació con el talento para trabajar, boxeadores a veces h a c e s más, a veces h a c e s menos, pero sos uno de los puntales, indudablemente en el boxeo nacional.、Eh, ¿Cuántos años hace con tal y a quienes a lo mejor no lo saben? Y y o n o recuerdo, ¿cuántos años hace que estás en esto? Yo soy hombre de fútbol. Las circunstancias me hicieron que, que en el año 87, cuando se consagra campeón del mundo, Lati Gokoyi, ahí, como Zacarías era su entrenador y. Yo tenía los p a s e s jugando en, en Boca Junior s de su hijo, Claudio z a c a r i a s y del p i p e Higuaín. Bueno, acordamos trabajar juntos y yo pensé que en ese momento empezaba y terminaba con, con Juan. Y aquí me tenéis vos haciendo un reportaje.、Eh, de todos los f u g i l i s t a s que has tenido y de los que t e n é s ¿a quiénes vos c o n s i d e r a s q u e realmente responden? A, a, a la máxima profesionalidad por ahí es una pregunta difícil la que te hago pero tiranos r o o cinco apellidos porque siempre hay gente que vos decís la pucha como responde uranito o alguna de las notas no como una, la d e hoy. no no, no, es una pregunta difícil porque salta a la cara l el apellido de narváez en primera vez ¿eh? s no solamente por llevar que está de 24 o 25 defensa de l título sino por estar 11 años al pie del cañón sin dejar de e n t e n a r un solo día eso El campeón del entrenamiento, no de las defensas que hizo.、Hey. O sea que me saco el sombrero con él. Pero no puedo dejar de, de, de reconocer y de agradecer los momentos que me ha dado Látigo Coy, el Chubo Vázquez, el, el Comentora Castro, e c a r i t o s a l a z a r el Gordo Domínguez. Y no quiero seguir nombrando porque s i e m p r e me d o、no, olvidar. Puto,、sí. y, y, no, no, y siempre quedo mal con el g o r Pero、así. ellos representan ¿sabes? a todos. Y, y a partir del, del momento femenino que se está v i e n d o seguro. Seguro, vos sabés que estuvimos en el u n a Park, en la última presentación de Omar Narváez, una exposición, una esgrima bocítica s de aquella, y casualmente cuando le hicimos la nota al gordo Domínguez, yo le digo, ¿se c parece a vos que el periodismo te pone en el lugar que te merece? ¿Nos podés creer que los premios fijos, el premio a la trayectoria, nos sentimos tan bien con Damián, porque creemos que a veces hay muchachos que necesitan esa caricia para decirte gracias, hermano, por todo lo que dice ahí arriba. Porque esto es un deporte, pero también s u a actividad de alto riesgo. o q o é s a c e s Osvaldo? No, no, el gordo es un referente tremendo del boxeo argentino. Porque he visto poca gente tan, tan guapa arriba de un río.、Eh, Osvaldo, ¿qué futuro le depara a Daniela Bermúdez y cómo la ves en un futuro cercano a, a Victoria Bustos en, en el boxeo mundial? La, la bonita se ganó el título por derecho propio cuando terminó de hacer su pelea con el Chico Bocas. Ahí yo fui al vestuario y le dije, vos vas a ser campeón del mundo, yo me comprometo a, por lo menos a darte la c h a n c e Y no la desaprovechó, luchó、eh, duro ese día en Galvez, una tremenda boxeadora como Así, era. Fácil. Yo muy pocas veces vi una señorita con tanta estampa de boxeadora arriba de un r e d i o Y no no ganó ese día porque le faltó la multitud de c a m p e o n a Todo lo que le sobra r a a la bonita. Porque para llegar a a posiciones de golpear tenía que pasar por. Camino minado. Y, y lo pasó. Y ahora cada vez está con más confianza y hasta juega con los rivales. Pero bueno, ahora dentro de dos o tres semanas le tenemos pusiendo un rival, va a pelear por el título. Estamos b u s a n d o un lugar. Yo pensaba hacérselo a Nable, pero las situaciones que e s t á n dando para programar algo ahí es un poco de alto riesgo. Entonces no me arriesgo yo a hacer eso.、Claro. Pero vamos a buscar un lugar y va a pelear. Pero esta noche sí arriesgaste. v o s s a b e s que no es difícil. La situación aquí en Rosario.、Y、hubo gente que respondió. Esto también merece una felicitación, porque、sí. eso tiene que ver con la profesionalidad. Igual eh, ¿Eh? uno que está acostumbrado a esto no esperaba mucha gente, porque por la fecha de la f i e s t a hoy ya、no. prácticamente empezaron a festejar el 24, d p u é toda la gente a festejar、ah, bueno. ¿Sí? Y agregarle eso que pasó, e s un combo bastante dañino. Ovaldo, lo que siempre decimos en Boxeo Planeta y pedimos es las equivalencias con las boxeadoras, tanto extranjeras como nacionales. Criticamos, decimos, es difícil traer boxeadoras con equivalencia. Redondealo, redondealo, vale. Cada vez que nosotros tenemos que hacer algo, nos matamos. Porque queremos ser honestos, queremos tener una versión e q u i v a l e n c i a pero nombrame uno de los p r o e t o s para tener el centro de vos. Las dibuja todas. Y e estilo, como todas, quién aguanta. Entonces, las que l a podrían aguantar son c a m p e o n a s del mundo también. a h o r a tomaste la iniciativa de ir con Jessica Bote, visitante. Vemos que también creo que tenía programada una pelea en el exterior. ¿Cómo, no, lo, ¿Cómo lo ves? No, porque tiene un don especial, es muy bonita, la buscan, marca allá del boxeo. Y bueno, y entonces t i e n e que aprovechar eso. En esta tarjetita dice Boxeo Planeta y le agrega la transmisión de todos los miércoles, lo que hacemos aquí. m e n o s en Esperanto en todos los idiomas. Que s t n o Ese programa que era grabado. Muchos argentinos, mexicanos, estadounidenses, ingresan. Cuando vos te metas, te vas a dar cuenta que ha escuchado la voz de Osvaldo Rivero, m u c h a gente que te conoce a través del mundo, del mundo, del planeta. es Un hombre de nivel internacional. Te agradezco muchísimo. Acorda un día tuve con su intercambio ahí con el tema de los jurados, no s te pones un poquito de pimienta y vos muy bien, te s e n t i s t e lo tuyo y me parece válido.、Eh, en este, este año, te agradezco, como hombre que ama profundamente el b o c e o lo que vos s u m a s Para esta a c t i v i d a d Mucha gente que a veces le pega no tiene idea, y lo dijo Alejandra Marino Olivera. Antes de terminar con el boxeo, hay que terminar con el hambre, hay que terminar con la droga, hay que terminar con muchos flagelos. La salida para muchos es el boxeo. Y gozas de todo s lo posible para que arriba de un ring haya gente que no se vuelque a todos e s e t i p o de inconvenientes que presenta a veces la vida. Agradezco tu palabra. Nos i g a m o s c n las asesoras. No, no, es -la, la verdad. Antes de cerrar este camino, te, te quiero que, que me des una opinión. ¿Qué te parece esa idea que siempre anda rondando de poder darle a los ex boxeadores, a los ex campeones del mundo, una pensión para aquellos que no han podido terminar de la mejor manera económicamente, que tengan ese apoyo? ¿Qué, qué opinas de, de, de eso que, que se están, tanto se está luchando y se está pidiendo? Para hacer eso, no solamente vos tenés que pedir ese tipo de ayudas y forjar una, una situación sindical como la que están haciendo.、Eh, esto es muy difícil.、Eh, todo lo que entra por. l o voy a d e c i r un poquito en esto. Vos recibís dinero que de pronto, si vos tenés que pagar al boxeador, no podés j u s t i f i c a r Porque no te f i r m a n un recibo, porque no tienen una, un IVA, un cuite.、Eh. Entonces. Todo eso vos lo pagás y no t e n e r e ¿sí? o、claro. Entonces vos tenés que trabajar en negro. Y se hace muy difícil eso. Para, para el promotor que ellos dicen que de pronto son los vivos, s ¿sí? e r d a Sería mucho más fácil si ellos se blanquean. Entonces vos podés pagarle, vos lo que pagás lo podés blanquear. Blanquea. O sea, vos tenés todo, o s está l i m p e l o s también. Pero ellos no quieren hacer eso porque tendrían que e m a r a p o r t a r pagar esto. Y, y, y eso es un s í r c o cerrado.、Eh, c r é e m de que sería mucho más lindo sin ellos en esa lucha. blanquean sus cosas Y bueno, aportan cuando se dejan d e g o c i a r t e n l r i n s u f u n c i ó n como la tienen los jugadores del fútbol en Francia, así es. que terminan y no tienen,、sí, pero o acá sea, nadie te regala nada. No, está、te、bien, es bien los, lo que u n o intenta también es que por ahí la, la federación, lo, vemos que también、eh, a, nivel a nivel nacional. Pero, sí, pero ¿de dónde nace ese fondo? Ese, bueno, bueno, eso ya、eh, es una cuestión que habría está, que verla porque, a nivel nacional,、eh, en el caso del de, gobierno, ha dado se、eh, ha que han podido jubilar gente que no ha tenido aportes sin embargo, se han jubilado por una, una cuestión de, de una iniciativa nacional. En este caso, también habría que ver la forma de, de, de implementar eso, de, de darle de alguna forma para que el, boxeo, el ex boxeador, que muchas veces no ha tenido un buen pasar o, o no ha sabido manejarse, porque es la realidad,、eh, Bueno, tenga mínimamente ese amparo, g o、algo. No soy yo nadie para solucionarlo. De la misma forma en que, que, que, que vos podés amparar al boxeador, también tenés que amparar al, al laburante que se levanta a las 4 de la mañana y va al puerto、sí, y, sí, sí. y se tiene que volver sin l a b u n o Entonces, eh, eh, son situaciones que ciudadanos si、no、son... comunes como nosotros no lo podemos resolver.、Eh, son muy vale, profundas. Hace 50 años que yo estoy esperando una cosita así y no, no lo he salido. o s v a r d o gracias por empezarte a, a charlar con nosotros. Y por supuesto, el b u s e o permite e n de que tengas un buen año 2013 con toda su gente, con toda su familia. Este, y lo que suma para el m u s e o te lo agradezco hace 55 de años que uno sigue el o n c e o con la radio chica ¿sí, f o j a del Fuero. ¿Eh? Me, la regaló, me la regaló mi hijo a la salida <ríe> de mi iglesia santerita. Me dio esa t sorpresa cuando la, la, la oportunidad de venir de Campo. Siempre cuento la anécdota viviendo con los aires. anuencia del preceptor con 107 en el baño para quitar con su tímido l i r o de 30 años g a c i n s o b a l o gracias a t o d o bueno recíprocamente para, para ustedes y su familia que pasemos una feliz gracias obaldo rivero apasionada predisposición que... con boxeo. cariñosamente ¿eh? el negro valdo rivero para l a b i e n t e de, de o er reproducciones que se la jugó a c i a el rosario y trajo un espectáculo y lo disfrutó mucha gente y también lo disfrutó la gente por t u amor y compensa Bueno, Luis,、eh, inmejorable esta transmisión. Ya estamos cerrando esta, esta edición, edición aquí de Deportivo América.、Eh, un abrazo grande. Vamos a estar el, el último miércoles ahora porque vamos a tomar un pequeño receso、ah. en el mes de enero. Vamos a hacer el programa 121 el próximo miércoles y los esperamos para, bueno,、eh, rememorar un poco todo lo que ha pasado en este año de boxeo, v a m o s a t o ¿Vamos a tomar algo? ¿Cómo no? ¿Cómo no? No? Melody,、eh, gracias por tu trabajo. A, a vos que estás del otro lado, gracias por apoyar Boxeo Planeta. Te invitamos para el último programa del año, que es el próximo miércoles a la hora 20, cuando Damián Casino y quien te hable de i n f r m a c i ó n te digan hola amigos del Boxeo, esto es boxeo Planeta 1921. El, el abrazo grande. Gracias por、todos. todo. Vamos a estudio, Melody.